gran mayoría de nosotros un desierto es un espacio amplio y árido y muy remoto que existe solo en África o tal vez en Atacama en Chile. Pero eso es en cuanto a un desierto físico, geográfico. ¿Piensa usted que figuradamente podría uno hallarse en un desierto? Hoy aquí en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah toma otro tema individual antes de empezar una nueva serie de enseñanzas. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje, ¿Cómo atravesar el desierto? Como lo mencioné ayer, estamos en una especie de paréntesis entre dos series de enseñanzas. Hoy y mañana, vamos a considerar el tema, ¿Cómo atravesar el desierto? Este mensaje, así como también el que terminamos ayer, es parte de una serie de lecciones, aunque Lo hemos seleccionado en particular para estos días en razón de su pertinencia para lo que estamos atravesando. Ya ha pasado más de dos años desde la pandemia del coronavirus, y aun cuando algunas circunstancias han cambiado y algunas restricciones se han modificado o dejado por completo, la realidad es que en más de un sentido todavía nos hallamos en una especie de desierto. Las limitaciones que atravesó el pueblo de Israel en su propio peregrinaje por el desierto del Sinaí después de su salida de la servidumbre en Egipto y la provisión de Dios para ellos, nos presentan lecciones poderosas que son válidas también para nosotros. Así que, de nuevo, pasemos a nuestras Biblias al capítulo 16 del libro de Éxodo y empecemos la lección que hemos titulado, ¿Cómo atravesar el desierto? Mir Rawick era un oficial polaco que, junto con otros, había sido sentenciado injustamente a un campamento de trabajos forzados en Siberia. No tenía la menor intención de pasar 25 años en ese horrible lugar, vestido apenas con ropa interior, viviendo con raciones escasas y trabajando hasta el agotamiento por crímenes de guerra que no había cometido. En lugar de eso, él y otros seis se las arreglaron para conseguir en secreto algo de ropa. y se escaparon del campamento. Empezaron su ardua odisea que les llevaría más de 6.000 kilómetros por terreno agreste, atravesando el desierto Gobi, la tundra de Siberia y finalmente por el Tíbet, remontando los Himalayas hasta que finalmente llegaron a la India británica en donde pudieron pedir asilo y asistencia para volver a Polonia a la larga. El viaje les llevó más de nueve meses y los hombres tenían solo lo que podían rebuscar aquí y allá o hallar para sobrevivir. milagrosamente todos se las arreglaron para lograrlo y fueron a tener vidas productivas una vez que volvieron a reunirse con sus familias esta experiencia asombrosa quedó inmortalizada en el libro éxito de librería la larga caminata la verdadera historia de una odisea a la libertad lograron atravesar el desierto hoy quiero hablarles acerca de cómo atravesar el desierto ¿Sabía usted que el término desierto se usa como 300 veces en las Escrituras? Este tema bíblico es muy común. Simplemente no lo notamos a menos que estemos buscándolo. Por ejemplo, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, ¿a dónde fueron? Al desierto. Cuando Caín se fue a la tierra de Noth, eso era el desierto. Cuando Abraham dejó la casa de su padre, acabó en el desierto. Cuando Moisés huyó a Madián, eso estaba en el otro lado del desierto. Cuando David era un proscrito prófugo, tratando de escaparse de Saúl, vivía en las cuevas en el desierto. Juan el Bautista era la voz que clama en el desierto. Eso es lo que dicen las Escrituras. E incluso Jesús pasó algo de tiempo en el desierto cuando el diablo le llevó allá para tentarle tres veces. Supongo que cada uno de nosotros entiende que un desierto es un lugar de desubicación, aislamiento, privación. La Biblia reconoce lo arduo de tales experiencias. Describiendo el desierto, Jeremías 2.6 dice que es una tierra desierta y despoblada, tierra seca y de sombra de muerte. Es un lugar de desaliento y confusión. Me pregunté a mí mismo hace unos cuantos días, ¿qué hay en la Biblia que se parezca más a lo que estamos atravesando en esta pandemia? Y es el desierto. Estamos en un desierto, amigos y amigas. Si acaso este año pasado se ha dejado sentir como un desierto, tanto globalmente como personalmente. En las Escrituras, el desierto se usa para describir un tiempo en la vida de una persona cuando su alma estaba agostada y seca, cuando el hoy es duro y el futuro parece árido. Cuando hasta donde uno pueda ver no hay nada, sino desaliento. Y uno se pregunta si hallará la salida. Y sin embargo, a pesar de su dolor, en realidad debido a su dolor, El desierto es un lugar de gran oportunidad. Ahí es donde Dios puede enseñar a su pueblo las lecciones más importantes de la vida. He anotado unas cuantas lecciones que aprendí durante este tiempo que me acompañarán el resto de mi vida. Son cosas que nunca olvidaré. Usted igual es un lugar en donde Dios puede enseñar a su pueblo algunas lecciones importantes. Y fue lo mismo para el pueblo de Israel. Si alguien supo algo en cuanto al desierto, fue el pueblo de Israel. Pasaron 40 años ahí, empezando con la redención de los hebreos de Egipto al desierto literal del Sinaí. Dios había estado preservando a su pueblo para sus propósitos y lo que Él hizo por ellos puede hacerlo por nosotros. Si Él los ayudó a ellos en el desierto, puede ayudarnos a nosotros en nuestro desierto. Podemos mirar los atributos de Dios de la manera en que les ayudó a ellos y podemos descubrir que esas mismas verdades son para nosotros hoy. Así que, Quiero hablarle de cómo salir del desierto o tal vez la mejor manera de decirlo sería cómo atravesar el desierto. Lo hemos estudiado, Éxodo capítulo 16, de modo que, abra la Biblia en este pasaje. Empezando a leer en Éxodo 16, 1 leemos, «Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto». Exactamente un mes antes de Éxodo 16, los hebreos habían presenciado la mayor liberación que nadie jamás ha visto. Usted recordará el episodio y cómo Dios envió plagas sobre Egipto y libró a los hebreos de esas plagas, luego los libró a llevarlos a través del Mar Rojo y después destruyó a los ejércitos de Egipto que los perseguían. Fue un momento asombroso en la historia de Israel. Y sin embargo, Apenas un mes después de que habían visto la mano poderosa de Dios en sus vidas, a pesar del hecho de que ya no estaban bajo el látigo brutal de los capataces egipcios, a pesar de todo eso, ahora que estaban libres, la Biblia dice que se quejaban. Ahora, eso es realmente asombroso para nosotros porque nada de eso sucedería jamás en nuestros días. El versículo 6 de Éxodo 16 dice... Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Su queja no venía de unos cuantos individuos aislados. ¡Lea el pasaje! Se había extendido a toda la congregación. Por cierto, ¿ha notado usted cuán fácilmente las quejas pueden afectar a toda una comunidad y esparcirse entre la gente? Pueden abarcar, consumir y contagiar a todos en su senda, si permitimos que eso suceda.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 Dios quería usar la liberación de los israelitas de Egipto para ayudarles a prepararse para el futuro, a fin de que pudieran tener un mejor mañana. Pero en lo único que ellos podían pensar era en el pasado. Todo en lo que podían pensar era que cuando eran esclavos, en Egipto, por lo menos podían comer bien todos los días. Se olvidaron del rigor y el dolor y la angustia de su esclavitud. Todo lo que podían pensar era lo buena que era la comida. El escritor Mark Butterson dice, «El relato del Éxodo es la historia característica de Israel. Definió su identidad como pueblo libre. Incluso su calendario giraba alrededor del día en que Dios los libró. El aniversario del Éxodo, la Pascua, era un día que se celebraba como ningún otro. Dios libró a Israel en un solo día, pero ellos no poseyeron la tierra prometida sino 40 años después». ¿Sabían ustedes que toda la jornada del monte Sinaí a la tierra prometida se suponía que debía llevar 11 días? Pero viajaron por 40 años. Eso es 14,589 días más largo que su tiempo calculado de llegada. ¿Qué sucedió? Sacar de Egipto a Israel fue fácil, hablando relativamente. Sacar a Egipto de Israel fue una historia completamente diferente Y quiero decirlo literalmente. Llevó un día sacar a Israel de Egipto, pero llevó 40 años sacar a Egipto de Israel. ¿Por qué? Cuando uno ha estado como esclavo por 400 años, la esclavitud es todo lo que jamás ha conocido. La apertura del Mar Rojo fue simplemente comparada con modificar el libreto de Israel. Parece que lo único que les preocupaba a los israelitas era su estómago. por lo menos en Egipto tenían cantidades suficientes de alimento para comer a pesar de que eran esclavos. Y ahora, en el desierto, en donde la comida era menos abundante, los esclavos hebreos se quejaban a Moisés por su falta de provisión. Ahora, haga un alto por un momento y piense sobre esto de una manera cristiana. Si Dios pudo enviar doce plagas sobre el enemigo y librarlo milagrosamente por el Mar Rojo y después eliminar al ejército que los perseguía, ¿Piensa que podría también cuidarlo cuando llegara al otro lado? Quiero decir, ¿no es así como deberíamos pensar? Mire todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo con lo que nos ha bendecido. En medio de este desierto, una de las grandes cosas que puede hacer es reflexionar en la bondad de Dios para usted en el pasado. Él sigue siendo el mismo Dios, amigos y amigas. Él no ha cambiado. Él no se ha vuelto viejo y cascarrabias desde que nosotros entramos al desierto. Él sigue siendo un Dios de amor, un Dios de provisión, y los israelitas deberían haber sabido eso. Pero todo en lo que podían pensar era en lo que no tenían, y se preguntaban cómo iban a conseguirlo. En el resto de Éxodo 16, veremos que Dios suplió la necesidad de alimento de los israelitas. Por este relato descubrimos tres principios que podemos aplicar a nuestras propias vidas durante nuestra experiencia en el desierto. Espero que usted capte esto. Será un recordatorio de que es posible para usted atravesar el desierto y sobrevivir cuando tiene a Dios en su vida. Este es el primer principio. La ayuda que usted necesita está disponible solo de Dios. Los israelitas, sin duda, llevaron consigo algo de comida cuando salieron de Egipto. Probablemente llevaron un envoltorio con unos cuantos bocados, pero eso fue muchas semanas antes de Éxodo 16. Cuando los hallamos en Éxodo 16, es que tienen hambre y no hay nada de comida, y están en el desierto, y no hay manera de conseguir comida en el desierto. Los alimentos no crecen en el desierto, y aparte de Dios no tenían nada. Era Dios o la muerte. No había ningún hombre en este desierto que pudiera salvarlos. ¿Cuántos saben? Que a veces Dios nos pone en lugares como ese. Somos tan obstinados que pensamos que tenemos que seguir haciéndolo nosotros mismos. ¿Y qué hace Dios? Nos pone en la cama de un hospital en donde la única dirección en que uno puede mirar es hacia arriba y no hay nadie que pueda ayudarlo excepto Dios mismo. Y así usted tiene que depender de Él totalmente. O lo pone en una pandemia en donde usted pierde su empleo. No sabe qué es lo que va a hacer y la única esperanza que tiene es Dios. La Biblia nos dice en el versículo 4 que «Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré, llover pan del cielo». Vamos, Señor, ¿qué vamos a comer? Y Dios dice, «No te preocupes, simplemente voy a hacer que caiga del cielo». Dios va a proveer para ellos de manera milagrosa para demostrar que Él, y no el hombre, era su proveedor. La situación es una reminiscencia de los lugares en que a veces nos hallamos nosotros mismos. Incluso lugares como este en que nos hallamos hoy, en donde Dios es nuestra única esperanza, sea en un predicamento nacional o personal. Hay ocasiones cuando Dios es nuestra única esperanza y a veces Dios permite que los suyos se vean en estas situaciones de modo que se vean obligados a clamar a Él y depender de Él como su único proveedor. A menudo oigo estrategias para el despertamiento espiritual nacional que vienen de diferentes lugares. Tales sugerencias pueden hacer algo de contribución a veces, pero también pueden ser vacías si no incluyen el hecho de que Dios es el libertador último. La política no es la respuesta. La moralidad no es la respuesta. Las leyes no son la respuesta. Una ideología conservadora no es la respuesta. La respuesta es Dios, primero y último, solo y siempre. Las varias estrategias pueden tener su parte, pero a menos que tengan el poder de Dios, no durarán. Cuando se está en el desierto, se necesita algo que trascienda los recursos humanos, y ese algo es alguien, Dios mismo. Jesús dijo en Mateo 19.26, Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cómo puede uno comer en el desierto en donde no hay comida? Sin Dios no se puede, pero con Dios la comida desciende del cielo como lluvia,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 ¿Cómo atravesar el desierto? Por cierto, los mensajes que usted oye por la radio han sido condensados por razones de tiempo. Pero en el libro de cada serie aparece todo el mensaje y contiene todas las ilustraciones, todos los pasajes bíblicos y mucho más. Cada libro disponible y en español. Para muchos de las series también tenemos disponibles para usted la correspondiente guía de estudio que le ayudará a profundizar más en su estudio de cada tema individual Póngase en contacto con Momento Decisivo para recibir toda la información que necesite a fin de ordenar los recursos de cada serie. Que tenga un buen día. Volveremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.